Te Le agradecemos estos minutos y le damos la bienvenida en el aire de RadioEncuentro a Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE. Buen día, Rodolfo. ¿Cómo estás? Karina y Camila te saludan. Muy bien, saludo a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, el pedido que han hecho desde ATE de reunirse con el presidente electo y la advertencia ¿no? que vienen realizando en relación a los puestos de trabajo. A seis días de asumir el nuevo gobierno, la casta está de fiesta. Los trabajadores mortificados.、Mm -hmm. Quedó claro que la motosierra no era para el, la casta. La motosierra era para la a、ver. El presidente electo es que no nos iba a pagar el aguinaldo. 78 años de un derecho adquirido en la Argentina, desde 1945. Y que además de estar legislado. En la administración es de orden público. Por lo tanto, ni a este gobierno que llega, ni a ningún gobierno, puede optar entre pagar o no pagar. Si no lo hace, incumple el orden público. Y por lo tanto, también entonces, ¿dónde queda aquellos que nos dijeron durante meses que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada? Porque el aguinaldo está dentro de la ley. No se, no se soporta más ajuste. s ¿De qué manera se puede aplicar un recorte de 5 puntos en el escenario más moderado? Porque empezaron hablando de 15 puntos, pero de 5 puntos del PBI, e s el doble de lo que exigía el FMI en dos años. El gobierno de Miley dice en un solo año el doble que exigía el f o n d o Eso se traduce de manera inmediata en inversión pública cero. La eliminación de las transferencias y los giros a las provincias. Por eso este ajuste que nace a nivel nacional tarda horas en llegar a las provincias y a todos los municipios. Es más, le adelanto que la historia nos ha mostrado que cada vez que hay gobiernos de esta naturaleza y que habilitan la aplicación de estas políticas neoliberales, hay muchos gobernadores e intendentes que se sienten tentados de cortarle la cabeza a todos. Y ya tenemos denuncias de municipalidades en la Argentina que han despedido trabajadores y otras provincias que empezaron con los despidos. Además, un quite drástico en el subsidio a la energía y al transporte. Inmediatamente aumenta la luz, aumenta el gas, el precio de los pasajes en colectivos y en trenes se afectan las. A ver si podemos retomarlo, a Rodolfo. Ayer, Rodolfo, ¿nos escuchás? A ver... Vamos a ver si podemos retomar la comunicación, sí, con el secretario general de ATE.、Eh, esta preocupación, reiteramos, ¿no? De, bueno, las fuentes de trabajo han pedido、eh, ser recibidos por el presidente electo Javier m i l e i de cara al 10 de diciembre y la situación también, por supuesto, que se replica, ¿no? En las provincias y en los municipios Cari de, bueno,、eh, aprovechar la volteada, ¿no? Para seguir justamente、eh, con, con los recortes, con los, con los despidos y, bueno, el. El, el panorama que no es para nada alentador, ¿no? Estuvo la amenaza en este caso de los aguinaldos. Bueno,、sí. eh, Massa, como ministro de Economía, hizo un giro a las provincias justamente para garantizar esto, ¿no?、Eh, porque, bueno, por supuesto,、eh, no, no, no iba a ser para nada tranquilo escuchar que el presidente electo diga que estaban en riesgo、eh, los pagos de, de los aguinaldos. Sí, no asumió todavía, ¿no? Recordemos、claro. esto: no asumió Javier m i l e i y ya está así el panorama. Eh, recordamos también que están en estado de asamblea permanente y que además、eh, no descartan la posibilidad de llevar medidas de fuerza desde el 11 de diciembre porque bueno, más allá de que desde, desde l o s últimos desde que, bueno, se fue, fue elegido、sí. mi ley, Empezó todos los días, es como una, una serie, ¿no? como sí, que todo, a ver los qué dice hoy. Cosas nuevas. A ver qué dice hoy. Claro, claro. y ni siquiera a sumió, es lo que decíamos. Así que, bueno, seguramente a partir del 10 de diciembre van a, van a empezar, ¿no? Los diferentes gremios, el, el pueblo, seguramente en la calle y la gente que reclama esto, ¿no? Los diferentes,、eh, hasta los puestos de trabajo que por ahí están en riesgo. Rodolfo, te escuchamos atentamente, estaba justamente hablando de esto de,、eh, bueno, la situación en provincias y municipios, ¿no? Siguiendo la línea de lo que había planteado. Sí, bueno, remarcábamos,、eh, ya comenzamos a recibir denuncias de algunos municipios y、eh, de algunas provincias en las que se han iniciado despidos. Ahora, también estamos frente a un recorte drástico en los subsidios al transporte y a la energía,、uh -huh. aumento rápidamente de las tarifas de luz, de gas, del de pasaje en colectivo, en tren. Además, un, una afectación de las partidas de jubilaciones y pensiones, de las partidas salariales, de todas aquellas destinadas a sostener distintos programas sociales, que nadie espere nada de humanidad en lo que viene. ¿Cómo se le explica a estos economistas que lo único que traen es una tablita de Excel bajo el brazo y les interesa picar números, por ejemplo? Que en el Estado hay 62.000 trabajadoras y trabajadores que no tienen estabilidad, pero que ingresaron al Estado hace 15, 20 o hasta más de 25 años, y que algunos de ellos tuvieron la suerte de rendir su concurso para pase a planta permanente ahora, pero que tienen más de 15 años de antigüedad y van a figurar ingresados en el 2023.、Claro. Me parece que lo que tenemos por delante es un, un, un debate. Fuerte y nosotros desde ATE, bueno, lo que siempre hicimos. ATE es uno de los sindicatos、mmm, más grandes, pero más antiguos de la República Argentina. Va a cumplir 100 años.、Uh -huh. Siempre defendimos con un asiliente cada puesto de trabajo. Ahora no vamos a aceptar que desde un aparato de la mentira se pretenda construir una、eh, elaboración teórica y diga que vamos a salir a defender privilegios. De ninguna manera. Defendemos fuentes de empleo, pero también en la calle vamos a defender políticas públicas, políticas de Estado que durante muchos años se fueron consolidando、eh, sobre el esfuerzo y, sobre todo, sobre la sangre de generaciones anteriores. Nosotros, bueno, estamos de acuerdo que si se considera que triunfó una idea de discutir un nuevo Estado, de tener una mirada reflexiva a los estatales. ¿Y por qué no pensar el Estado este tal y como está? ¿Responde a las necesidades de la gente? O, o, ¿O hoy es la comunidad la que tiene que adaptarse al Estado? Y me pregunto, por ejemplo, ¿por qué alguien no puede realizar un trámite en turno tarde?、Claro. Tiene que faltar a su trabajo. Imagino una desorganización en su hogar o en su familia. Para discutir un Estado más eficiente, a que se sienta en esa mesa. Para ver qué es lo que hay que modificar, pero para garantizar más cantidad y más calidad de prestaciones a la gente. Tenemos la sensación que algunos nos empiezan a hablar de un Estado más eficiente, pero para mejorar los negocios que hacen cuatro o cinco atorrantes con el Estado, para perfeccionar el saqueo de todos nuestros recursos no renovables, como el gas y el petróleo en el sur, el litio en el norte, o que por el Paraná privatizado. Siga yendo el 80% de toda nuestra producción agropecuaria e industrial sin ningún tipo de control. En esta mesa, ATE no se sienta. Estado más eficiente, pero al servicio del pueblo. Desde ya. Rodolfo, ¿han tenido alguna respuesta por un lado del pedido de reunirse con Javier Miley y también、eh, de ampliar la información respecto del paquete de leyes que quiere enviar al Congreso? Sí, pero yo no soy de los que se ponen muy ansiosos si el Ejecutivo le responde o no. No、Ajá. vengo y creo, creo que no llegamos a la conducción nacional del sindicato junto a un gran equipo, precisamente porque nos gustó andarnos sentando mucho con los patrones. En lo personal no me agrada mucho, pero sé que tenemos responsabilidad institucional. Digo esto porque, colegas suyos, durante muchos años escuché el diálogo, el diálogo es, es el camino.、Sí. Bueno, ahora el diálogo tiene un significado. Tiene un concepto si uno lo busca. En, en, en, en. El diálogo supone que escucho a mi interlocutor. No solo pongo el oído como suelen hacer los políticos. Escucho a mi interlocutor y si a mi interlocutor le asisten razones, entonces yo modifico el curso de mis acciones. ¿Sabe por qué? Porque en este sindicato no es como en muchos otros. e h No te bancan tan fácil la foto con el presidente, con un ministro o con un gobernador. Y esa foto no se traduce en un beneficio concreto para los trabajadores, no te bancan el cholulismo en ATE. No vaya a ser cosa que yo algún día me siente con mi ley y que pretenda、eh, a, a ajustar,、eh, como pretende ajustar, dejando a miles de trabajadoras y trabajadores despedidos en la calle. Prefiero la Constitución Nacional en la mano y el derecho casi humano que tenemos de peticionar a las autoridades, de hacer uso de la huelga y la movilización. Porque yo me. Mi, mire, h a y í en Río Negro, yo estoy en Buenos Aires, hoy、sí. hay un paro en todos los organismos nacionales, abrazando una consigna que habíamos abrazado durante el macrismo. Y era que organismo nacional que despide, organismo nacional que se ocupa. ¿Y sabe qué? No recuerdo que hayamos tenido despedidos en ese tiempo, en esa época, en la provincia de Río Negro. Porque ¿qué hace? El poder no es onso. El poder realiza un mapeo acerca de la conflictividad en el Estado. Donde no hay conflicto, avanzo. Donde hay conflicto, no puedo avanzar.、Y、me parece que ese es el desafío que tenemos por delante, lógicamente, siendo muy cuidadosos, cuidándonos, porque va a haber un escenario en la calle muy distinto al que tuvimos en los 40 años de democracia anteriores. Yo no sé. Ha pasado desapercibido, no sé si vi, vimos lo que declaró Macri. Yo me pregunto, ¿se está escuchando? Sí, sí, sí, estamos escuchando atentamente. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si lo que declaró Macri lo hubiéramos dicho cualquier gremialista? Porque lo que pasa es que lo declaró Macri, el señor respetable, el empresario, yo siempre recuerdo en este punto, yo、no、nací en ingeniero huerco. Mi mamá y el vecino nuestro era Don Petris, que si puedo ahora en la Navidad, si puedo ir, lo voy a ir a saludar. Pero el vecino, ¿sabe qué tenía? Tenía en el pueblo el reparto de una de las líneas de g a s e o t a de las multinacionales más importantes. Entonces, nosotros nos criamos de chiquito, porque nuestros padres nos criaban Don Petris, el, el, el único respetable en el pueblo, porque era el empresario. Nos han criado, nos han educado como ovejas. Desde chiquititos. Entonces lo dijo Madrid. ¿Sabes qué dijo? Llamó a la ciudadanía a salir a la calle a defender no sé qué de los supuestos orcos o no sé cómo nos llamó. Sí, sí, está llamando, digamos, a, a, a un estallido, digamos, civil en las calles entre peleas entre propios ciudadanos, digamos. A una guerra civil.、Sí. ¿No u c r e e que si lo hubiéramos dicho cualquiera de nosotros seríamos a esta hora tapa de todos los diarios? Entonces, ojo. Porque la violencia del Estado siempre es creciente. Mire, además, entonces en la calle de estar la protesta social y sindical, de estar el Estado haciendo uso del monopolio de la fuerza, como lo habilitan las leyes de nuestra nación, a través de la fuerza de seguridad y la policía, más allá de los crímenes y de los abusos, va a haber un tercer actor que está llamando este, este, este gobierno que está llegando allí, me parece. Que aparece un rasgo de violencia inusitado en democracia. Siempre la violencia es del Estado. Siempre la violencia es de arriba para abajo y la ejerce,、eh, ejerce institucionalmente. ¿O no es violencia el 42% de pobreza? ¿O no es violencia que el 80% de nuestras jubiladas y jubilados、eh, estén por debajo de los ingresos de indigencia? Ese es el debate que viene. Nosotros dijimos. Estado de alerta y asamblea permanente, radios abiertas y protestas en todos los organismos nacionales el 11 de diciembre, con la posibilidad de convertir en una jornada nacional de lucha ese 11 de diciembre con movilización al Congreso si el ataque de esa ley, esa suerte de ley ómnibus o esa ley marco es、eh, contra los trabajadores y su fuente de empleo o se pretende un desguace del Estado a partir de traspasar numerosas áreas públicas a sectores privados. Rodolfo,、eh, me gustaría por ahí eh, conocer eh, su opinión sobre Alberto Hueretínnez y cuál es、eh, hoy por hoy la relación、eh, que han tenido, ya que bueno, han pasado, sabemos, ¿no? por diferentes momentos. ¿Cómo está hoy por hoy la relación? El,、eh, hemos intercambiado mensajes, el vínculo institucional、eh, por ahora es normal. Eh, yo digo, en m e d i o Negro el partido empieza el 10 de diciembre. ATE tiene equipo, sale a la cancha, como digo, Vicente Alarco con sus 10 seccionales y hay 4 mil estatales en el banco que están dispuestos a ingresar si hace falta. Bien. Rodolfo, reiteramos entonces, no han tenido respuesta ni del pedido de, digamos, de, de, de ser recibidos ni tampoco este paquete de leyes no, que. No, no, pero yo frente, detrás de esa pregunta digo, yo no tengo ningún interés que me responda a mi ley. Porque ya conozco la historia. Los que, los, que, los que tienen interés tal vez sean aquellos que, que, que están temerosos. Si s t e d está hablando con alguien, que si le dicen que lo van a justiciar, no espera arrodillados. Que levante y sale hacia adelante. No esperemos arrodillados a mi ley. Esperemos los unidos, fuertes en cada sector de trabajo. Ahí anduvo Guillermo Franco, ...y、si、el futuro ministro del Interior, declarando. Los que ingresaron por la ventana del Estado van a, los vamos a sacar por la puerta.、Mm, mire, no conozco ningún trabajador que haya ingresado por la ventana. ¿Sabes quiénes son los únicos que ingresan por la ventana a l Estado? Todos los funcionarios que d e s i g n a n a dedos los poderes ejecutivos y que después se quieren quedar para siempre. Rodolfo, gracias por estos minutos aquí con Radio Encuentro. Estaremos, por、mm. supuesto, atentas y atentos a lo que suceda el 11、eh, a nivel nacional con esta jornada que has marcado. Nosotros siempre los a g r a d e c i d o s Hasta luego. Abrazo, Abrazo grande. Rodolfo Aguiar, secretario general de a t e